Rodrigo Vicente lo tenemos esta hora en línea, le agradecemos, buen día, los saludamos acá desde Radio Encuentro en Vietnam, buen día Rodrigo Vicente, ¿cómo anda? Buen día, como les va a ustedes? Y buen día a todos los oyentes de la radio. Bueno, eh, por un lado han sido eh, horas en las cuales ustedes han expresado ya desde la semana anterior que no les parecía en esa reunión informal cómo había sido el ofrecimiento, ayer, ayer finalmente ya se hizo el ofrecimiento en concreto y queríamos que nos compartan un poquito cuáles son las sensaciones y es así, no es un bono, este bono que se ha dado a nivel nacional que se replicaría a nivel provincial, pero no es que pase a estar a cuenta de ningún aumento a futuro. Claro, la verdad que nosotros desde la Asociación Trabajadores del Estado eh, hemos visto un avance en el día de ayer eh, con esta propuesta y mucho más eh, entendiendo que nosotros veníamos movilizados o llegábamos movilizados con dos jornadas de protesta importantes donde los estatales estaban pidiendo que haya una propuesta positiva. Eh, no obstante, más allá de esta suma fija que se logra eh, en dos cuotas de 30.000 y que no van a ser descontados de futuros acuerdos salariales, todavía tenemos eh, una algo más que discutir, que sería que no tenga tope, que sea para la totalidad de los estatales. Eh, hasta acá eh, solamente abarca aquellos que cobran menos de 400.000 pesos, y estarían quedando más de 3.000 trabajadores sin cobrar el, el, el beneficio, porque estarían eh, superando los 400.000 pesos, eh, y en este sentido hablamos cuando se superaría al menos 401 pesos, 400.001 peso y ya estaría quedando fuera del beneficio. Nos parece totalmente discriminatorio, y eso es lo que seguramente vamos a estar expresando en, en estos días, en nuestra insuficiencia de ese bono, más allá que hemos tenido, repito, una una propuesta más considerable, más positiva eh, en el caso de los reclamos que veníamos exigiendo. Y por otro lado, decir que eh, también ya tenemos la, la discusión paritaria, la discusión del salario para el día jueves 14 a las 11 de la mañana, ya conocido en, en ese momento el índice de inflación de agosto. Así que bueno, lo vamos paso a paso, pero lo que necesitamos es que el trabajador estatal no pierda el poder adquisitivo y que podamos eh, paliar esta devaluación del 22% que venimos sufriendo ya hace más de dos semanas con el aumento de todos los bienes y servicios y de aquellos artículos de primera necesidad. Dicho así, Vicente, estos 60.000 entonces ya son una realidad, digamos, en los próximos días se va a haber depositado en el bolsillo del trabajador. Bueno, también eh, nosotros eh, eh, mediante un cuarto intermedio que tuvimos ayer pudimos lograr que ese bono de 60.000 pagado en dos cuotas de 30 eh, sea a través de planilla complementaria que se pueda eh, visualizar y llegue al bolsillo de los trabajadores antes de él cobrar el salario. Eh, nosotros, por ejemplo, en septiembre, eh, si ese bono de 30.000 pesos se pagara con el salario, recién se estaría viendo en los primeros días de octubre. En cambio, con lo que pudimos lograr ayer en la mesa, eh, se va a estar pagando. A partir de, del 20 de septiembre en adelante, eh, a través de planilla complementaria, va a ser efectivo antes del salario. ¿Cómo es el proceso de APE? ¿Hay plenario en estas horas hoy? este ¿cómo, ¿Cómo va a ser la etapa de definición? Bueno, justamente a partir de las 9 de la mañana tenemos, a través de la vía zoom un plenario rápido con las secretarias y secretarios de los 11 seccionales de la provincia justamente para eh, poder expresar eh, lo que vivimos en la paritaria de ayer y eh, dar una respuesta rápida ante la negación o la aprobación de este bono que repito, bueno, tenemos un, un 70% de avance pero creemos que todavía está faltando eh, romper con esta discriminación que se pretende hey, hasta el momento. Así que bueno, vamos a estar comunicando a la brevedad eh, la respuesta de nuestros sindicatos. La discriminación, para que quede claro, es que eh, alcanza a, no a todos. Exactamente, no a todos los trabajadores de la administración pública eh, y tenemos una franja de más de 3.000 trabajadores que no estarían recibiendo el beneficio. Apá. Es importante el número, ahora entiendo por qué eh, el alerta y estar a, a ver cómo se hace una mínima recomposición para no dejar afuera a esos trabajadores. A las 9 es el Zoom y a partir de ahí definen. Sí, sí, por supuesto, y bueno, vamos a estar comunicando a los medios de prensa y al propio gobierno la definición que tome la Asociación trabajadores del Estado. Y para la semana que viene, el 14 de septiembre, ¿se sientan a hablar un poquito en la recuperación que se viene dando todo el año? Digamos, esa, este cronograma que es de 5%, 4%, ¿se volvería a trabajar así? Sí. Exactamente, nosotros es lo que veníamos discutiendo, que una cosa era la suma fija eh, para compensar la devaluación y otra cosa es la mesa salarial donde se discute el porcentaje en base a los índices de inflación como veníamos haciendo hasta acá. Bien, estaremos atentos entonces a lo que vaya a ocurrir en la reunión hoy este para saber cuál va a ser la definición de ATE con respecto a esto que se ha ofrecido en la jornada de ayer. Vicente, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes y quedamos a disposición. Hasta luego. Rodrigo Vicente de ATE, hablando con nosotros.